Entiendo que los programas informáticos no necesariamente son negativos en el desarrollo de los estudiantes. Va a depender el uso que le demos nosotros a estos. Usualmente los maestros tienden a acomodarse y solamente poner al estudiante a bajar y a trabajar de la computadora. O sea, ¿Qué debemos hacer? Poner a, a nuestros estudiantes a trabajar tanto de la computadora como también de forma manual. De manera tal que el aprendizaje sea bi podemos llamar eh, bilineal o de doble vía, es decir, que los estudiantes utilizan la tecnología pero en ese mismo momento también sean capaces de utilizar estos instrumentos que pueden llamar rústicos pero que finalmente aseguran el aprendizaje. Los muchachos al escribir se van a la máquina y en, en estas eh, máquinas al no pensar como personas pues no consiguen las ideas claras que tienen que hacer, palabras que llevan acento de, de vamos a decir, de forma o de fondo según uno pronuncie. Entonces, El maestro es el encargado de cambiar esa actitud en nuestros estudiantes, pero comenzando por nosotros, olvidándonos el copy page. Gracias.